Ven, mis hijos, ven. ven, que estoy aquí en España. Compré los pasajes, compré las estradas y me vine para juego, para juego de la Champions de Madrid contra el Bayern de Múnich. Bueno, claro, para tirarle la maldita malayuya a los malditos maldicientos de Real Madrid. No joda, maldito, todo aquel que vaya a Real Madrid, no joda, maldita de la madre también, ve Ahí está, ven por mojonías, opresiones. bien bueno, no jodas, y que le quede una sentencia ese mardito y dos, Diosito, ya saben, no jodas, medio a medio de la cabeza, el mardito ese y el estaba arrodilladito, ay, Dios mío, ayúdame, ve mi lindo, ni que le pidieras al altísimo Jesucristo, tenían vida, ve, un día más, un día menos, están eliminados, y yo si sí voy a Barcelona, porque el número uno del mundo se llama Lionel Messi, el mejor equipo, se llama barcelona Tien que mardito, mardigiesto. Y a los cadeneros que andan pasando cadena, vayan y le pasan la cadena. Arcon no es su madre por toda la grieta del paco, mardito, ¿ah?